you <laughs> A todos, buenas tardes.、Eh, nos encontramos aquí en nuestro programa Historia y Más en el centro histórico de Guadalajara, Tapatilandia, mejor dicho. Y bueno, para no variar, este,、eh, ahora tenemos la ausencia de varios de mis compañeros porque no pudieron llegar. Parece que el vuelo de Marcela se retardó como. Dos días más o menos, pero ya a v i s t o que ya llegó. Este, Juan Pablo se reportó, pero resulta que tampoco alcanzó a llegar. Y Carlos se i n c o r p o r a en un rato más, ¿no? Y tenemos aquí a amigos aquí de la Rueda Cartonera, a los cuales de antemano les agradezco muchas gracias su presencia. Los voy a mencionar: el maestro César Camacho, A la orden.、Eh, Sergio Córdoba, Mucho Rubén, gusto. Sergio, y nuestro cuate Axel, que. Nos trajo a obsequiar una revista muy chida que se llama Avancemos, ¿verdad, Axel? Sí, muchas gracias por invitarnos, maestro. Aquí estamos. No, gracias a ustedes.、Eh, un poco más adelante vamos a que nos lleves de la mano ahí para conocer la revista, ¿no? Y, y vamos, la gente que nos está probablemente escuchando no tiene n más que pedirle aquí e n l a rueda cartonera con Sergio Fong, ¿es correcto, Axel? Exacto, pues aquí ya、Orale. conocidísimo a l barrio chino de g u a n Atos. Sí, sí, hombre.、Ah, man, ¿verdad? Sí, pues este, así lo bautizó el maestro Sergio Fong. Y bueno, finalmente es su decisión, ¿verdad? Y hay que acatarla. Órale, en vista de que、eh, el tema del programa yo lo tengo preparado, soy el condenado a muerte y mis amigos me van a ayudar a. Con sus opiniones, desde luego, a desahogar este tema que pues, es de lo más sencillo del mundo, ¿va?、Eh, el matrimonio civil, yo no le veo ninguna complicación. Hay quien sí, luego ahí entramos en problemas, ¿no? Pero sí, este, vamos a estar tratando de llevar adelante el programa. El programa no habla nada más de eso,、eh, realmente lo dividí en dos programas.、Eh, se trata de Juárez en Veracruz. Eh, estamos ubicándonos,、eh, Maestro César, en, en, la, en el año de 1859. Tenemos la guerra de reforma, que, como bien sabemos, p、pues、u es una, es una guerra más que nada、eh, casi casi religiosa ¿no? y un poco olvidada de la historia, pues, porque pues de repente eh, eh, la iglesia quiere. Olvidar ese tema. Pero entre liberales y conservadores, yo creo que sigue siendo el mismo tema muy actual, ¿no? Usted, ¿cómo la ve, profe? Buenas tardes.、Eh, bueno, muy interesante este tema que a, lo estamos tomando a pleno vuelo.、Eh, definitivamente. Habría mucha tela de donde cortar muchas opiniones en pro y en contra, pero básicamente, en la, en la opinión personal,、eh, es un intento de bajar los actos mundanos precisamente al plano terrenal. Quitarle un poquito el concepto de, y lo vuelvo a decir, es una opinión personal. Quitarle un poquito el, el, el, el concepto de, de compromiso divino, de compromiso ante un, ante un Dios, de un juramento. De lo celestial a, a lo terrenal. Exactamente. Bajarlo al plano terrenal y hacerse responsable la misma sociedad de esos compromisos. Tomar el, el, el deber de cumplir un contrato, un contrato que no, que no deja de ser el matrimonio, un contrato o, o en lo que la palabra lo dice, contraer、eh, un compromiso entre dos personas que ahora no lo hacen ante una divinidad, sino ante la sociedad y ante la ley. Así es.、Eh, pasa a ser como un acuerdo de voluntades, ¿no? Bien, vamos a, antes de, de iniciar con el tema ese,、eh, vamos a dar unos conceptos para que、eh, nos ubiquemos en, en, el, en el tiempo, ¿no? En el año 1859 en Veracruz,、eh, según Miramón, el general Miramón, era el Sebastopol de la demagogia, así les decía a los liberales, ¿no? Eh, y el presidente constitucional liberal Benito Juárez García, su gabinete y los ejércitos conformados mayormente de, por civiles, esto es interesante, e n f r e n t a b a n la guerra de reforma en contra del presidente conservador Félix Uluaga, que era un militar, y los militares que eran financiados por la Iglesia Católica y la oligarquía. Bien, en ese panorama, quien llevaba todos los、eh, cargos como un Estado, pues era la Iglesia, ¿sí? Porque no había registro civil, porque llevaban los panteones de los hospitales,、eh, pum, pum, pum, un montón de rollotes. Y entre ellos, curiosamente, el matrimonio. Es decir, en ese, en ese momento、eh, las parejas se unían、eh, en la iglesia y ahí este, adquirían esa responsabilidad de las familias, fundar una familia, los hijos, pum, pum, pum. pero no había ningún mandamiento legal. Que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, pues pudiéramos acudir a alguien y decirle, oye, pues este cuate se está portando mal, o esta chica este, ahí deja todo el tiradero y se va y no hace nada. ¿Cómo? A ver, entonces ya, este, el padre, bueno, en aquel tiempo pues era bien fácil, l e l l o s a su manera, h i j a tú tienes que soportar tu cruz, y si tu marido llega a cruz, bueno, pues le traes unas caguamas y ya, h ya, ahí arreglas las cosas, ¿verdad? Y, y eso, pues, este, evidentemente,、mmm, causa un problema social. Porque es un desorden. Creo que estaremos de acuerdo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurría en el panorama nacional? Lejos de lo que estoy diciendo, es decir, ¿qué ocurría con las guerras que estaban ocurriendo, ocurriendo en ese momento en todo el país? Por ese motivo, ¿no? Eh. Nos dice lo siguiente: posterior a las derrotas iniciales de los generales Anastasio Parrodi, Santos de g o l a d o Epitacio Huerta, de la Llave y Miguel Blanco, así como que Mirabón, Miramón perdón, no puede tomar Veracruz, porque Veracruz en ese momento estaba fortificado. Y era muy difícil, ya Miramón lo había intentado, no pudo tomar Veracruz y tiene que regresar a la Ciudad de México a apoyar a, al general Leonardo Márquez. q u e ya había vencido a, a los liberales en Tacubaya. En este momento se da una matanza que todos sabemos, el,、eh, Leonardo Márquez、eh, asesina hasta los médicos que capturó de los ejércitos contrarios. ¿sí? Entonces,、pues、la cosa iba subiendo de tono. ¿no? Eh, por otra parte, del norte ya, habían, ya se habían incorporado la, la, las, los ejércitos de v i d a u r r i entre ellos Escobedo. Zaragoza, el general Ignacio Zaragoza, Naranjo, Suasua y Treviño. ¿Sí? Ellos ya habían tomado Zacatecas y San Luis Potosí. Así como que se combatía en Jalisco, había dos muy notables aquí en, en Jalisco en esa guerra de reforma: que e r Antonio a Rojas, que era este, la tila de por aquí de esta zona, y Donato Guerra, que precisamente está en unas cuadras de aquí. ¿verdad? Puros nombres de calles, ¿no? Bien,、eh, en Michoacán estaba Nicolás Regules, en el Estado de México Vicente Riva Palacio. Yo creo que a Vicente Riva Palacio, pues sí lo todos lo identificamos por los tomos esos de、eh, México a través de los siglos, ¿no? De, entre ellos participa、eh, Vicente Riva Palacio, que fueron más, ¿no? Es el único, ¿no? Y había otros mandes, mandos liberales muy notables, que era Felipe Berrios a b a n ellos participaron en la batalla de Puebla. Leandro Valle, Ramón Corona, González Ortega y Porfirio Díaz. Después surge en Oaxaca. Pásate, Fili, siéntate, hombre. Aquí todos son invitados. Tú siéntate. No tiene nada que decir. Escuchas, con eso es suficiente. No tiene nada que decir. Ahorita no para de hablar, ya lo conozco. Bueno, el, el Fili va a un velorio y quiere ser el muerto de plano. No, <risa> es protagonista. Órale, y había otros mandos conservadores: q u el era e general Luis o s o l o Severo del Castillo, Miguel Negrete, Blancarte, Tomás Mejía y Manuel Osada, ante PIC. Órale, precisamente en ese estado de la guerra, estamos hablando de Juárez, está en Veracruz, el,、eh, la guerra de reforma acaba de entrar en un. Como en un, un pantano no avanzaba, no, no, pues, no había ni derrotados ni, ni, ni, este, ni, ven, ni vencedores. Ok, a partir del mes de julio, el gobierno de Juárez y sus allegados están inmersos en una intensa discusión. Entre ellas participan Juárez, Melchorro Campos, Santos de Goyado, Sarco y el nigromante. Yo creo que identificamos al nigromante, e v a d De la Fuente y Miguel Herdo de Tejada. El debate se produce en torno a la oportunidad o no de profundizar las leyes, eh, eh, perdón, de profundizar la reforma que ellos este, protagonizaban a través de una serie de leyes que radicalizaran el contenido de la Constitución del 57. Es entonces que se decretan las leyes de reforma y, entre ellas, un tema que, que creo yo muy delicado para la sociedad, que es el matrimonio civil. En ese momento no había matrimonio civil, ya lo habíamos comentado. Y había pues que encauzar a la sociedad una forma、eh, de que hubiera una, unos medios de defensa, ¿no? ¿Cuál es la manera? Bueno, pues este, instituir el matrimonio civil, quitarlo de la iglesia, llevarlo al Estado.、Eh, la intervención del Estado mexicano en el matrimonio comenzó con la expedición de la ley orgánica del registro civil. Del 27 de enero de 1856, esto es antes、eh, de la constitución del 57, lo incorporan a la constitución del 57 y luego sigue la, la ley del matrimonio civil en 1859. Para llevar a cabo dicho contrato civil, bastaba con que los contrayentes se presentaran en el registro y que se les leyeran los artículos de ley, que es una ley muy sencilla, ¿no? La, la vamos a recordar: la r e a de matrimonio civil que sigue vigente en su artículo 1, que es el más importante, nos dice: el matrimonio es un contrato civil que se contrae lícita y válidamente ante la autoridad civil, ya no la eclesiástica, va para su validez, bastará que los constrayentes, previa a las formalidades que establece la ley, se presenten ante aquella y expresen libremente la voluntad que tienen de unirse en matrimonio. No basta más. Yo creo que todos alguna vez acudimos allá al registro civil a pasar por ese duro trance y ya levantábamos la mano ahí. Juro, y bueno. Bueno, el caso es que dentro de esa ley, Melchor Ocampo fue el encargado de, de、eh, hacer un pequeño escrito con referencia al matrimonio. Por encargo de Juárez, le dice: Oye, pues tú eres el más pensante, a ver qué este, idea tienes para que Norme no saquea toda la bola de canijos, ¿verdad? Que、eh, este, para empezar, la mujer pues, no tenía ni, ningún tipo de derechos, ¿no? Que hacer valer ante, ante la autoridad. Bien, entonces en esta si, se incluyó de manera obligatoria la epístola de Melchor Ocampo, que todos nos acordamos de la. Pinche p i s t o l a esa que nos leyeron, n a d Y cuando nos. Órale. Bueno, entonces la epístola, a q u e es una epístola? La epístola, según el diccionario, o Nos dice que es una carta misiva formal que se dirige a un conjunto de personas. Todos nos recordamos que Pablo de Tarso le mandaba sus epístolas a los corintios, ¿no, m a e s t r o Si ¿Sí、es así, porque eran griegos, pero bueno, en la Biblia son corintios, vamos. vamos. Y, y, y él ahí les explicaba la forma en que deberían de comportarse a su semejante, toda esa letanía que ya sabemos, ¿no? Entonces, esto es una especie muy similar. Nos quiere decir cómo debemos de comportarnos dentro del matrimonio, ¿no? Esa es la pistola de Melchor Campo, digo, la pistola. Y precisamente en las misas católicas. Eh, en que se lee o se canta algún fragmento de las cartas escritas por los apóstoles, precisamente antes del evangelio, el sacerdote siempre nos dice la epístola de Fulanito de t a l Pues es una carta donde está、eh, narrando lo que él cree que es lo correcto、eh, en la sociedad y los comportamientos, ¿no? En esta epístola de Mencho r Campo nos dice lo siguiente, ¿no? El matrimonio es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo. Que no puede b a s t a r s e a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Que éste no existe en la persona sola, sino en la dualidad conyugal. Que los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. He dicho, ¿no? dijo este c a r i j o ¿no? ¿Qué le parece eso, maestro? A ver. Vamos v i e n d o Bueno, el... aquí habría que, que rescatar precisamente la definición que, que vos has hecho con mucho tino. La cantidad de, de datos, quiero confesarme que totalmente hace mucho tiempo. Tenía información y ahorita no recuerdo exactamente toda la historia que nos has platicado, pero vamos a los hechos prácticos y básicos que, que nos. Esto trata, encierra. Que, nos, que, que esto encierra. Y sí, lo curioso de esto es que el concepto d e p i s t o l a por muy liberales que sea, se me hace curioso que recurran a, a un concepto totalmente de, de clérigos. De clérigos. Y que diga que es una carta misiva, y si dice que la misiva es una carta enviada a una persona、eh, para informarle algo,、eh, de alguna manera conservamos los conceptos eclesiásticos por el valor que tenía, de algo, por así decirlo, espiritual. Pero bajados una vez más con, con el concepto eterno: el matrimonio, el cónyuge. A mí, esa es la parte interesante, más que una obligación religiosa o una obligación civil, para mí lo importante es el acto y el compromiso personal y la responsabilidad sí, moral. Que, que cada quien tiene para, para el efecto.、Eh, la misma palabra de cónyuge viene del yugo, de, de, de ese. De ese Eh, objeto que, con que se uncía las yuntas. Las yuntas para que dos animales, en este caso, bueyes.、Eh, sí, o sea, para, para los que no entienden ese rollo, o sea, dos bueyes los agarras, los unes、eh, para que caminen por el mismo el lugar hace, y, y vayan y, y, a un y, objetivo. Y vayan a un objetivo. Eso el, es el matrimonio, el, ¿no? El, el,、sí. Bueno, <risas> esa es la, la parte de la historia de la palabra, porque también ayuntamiento. Ah, esa es otra historia. También Viene de esa misma palabra. Es una rejunte. Y el ayuntamiento es el concepto de que nos juntemos para caminar hacia un mismo lugar. Sí, lado, sí, claro, claro, el claro en el buen sentido. Yo, yo desde ahí veo el, el, el, la parte interesante de, de este concepto y de que una vez quitándose de, de obligaciones divinas o compromisos ante la ley, recurramos a, a, a nuestros valores, a nuestros. A nuestra moral, a nuestra obligación de cumplir con los deberes que nos echamos a cuestas. Claro,、Porque、claro. Precisamente、eh, cuando el matrimonio era eclesiástico, bien podían no decidirlo las personas que se iban a casar, podían r decidirse el matrimonio o por los padres o por los clérigos, o por, y ellos tenían que acatar pues, sí, claro, una claro. disposición. Divina, entre comillas.、Eh, una vez con estas leyes o con estos conceptos, como se va caminando, se vuelve a la parte interesante: a darle al individuo la responsabilidad de una decisión, el compromiso de cumplirlo o la conciencia de no hacerlo así. ¿Qué opinan? Mis u e r o s No, bueno, antes, antes que opinen aquí nuestros amigos, porque luego no me van a dejar opinar a mí. No, no es cierto. No,、sí. Se trata de que、eh, quiero hacer la observación.、Eh, usted menciona que una epístola es de los católicos. Y,、ah, pum, pum, pum. Bueno, pero es que. Con c e r t o Ok, en ese momento, e l 99.99, de los mexicanos eran católicos. Y entonces, aunque fueran muy liberales, como usted dijo, pues tienen que referirse a ellos. En su idioma o en su forma, por eso、eh, eligieron ese nombre de epístola. ¿Sí? Para que, a ver, pon atención, así como escuchas a las cartas de Pablo de Tarso y la epístola de Fulanito y Manganito, pues esto es una epístola, es un, como un, no un mandamiento, pero sí una recomendación. ¿Sí estamos de acuerdo? Es una carta o es un comunicado. Así es.、Eh, definitivamente creo. Bueno. Más bien pienso, no creo, pienso. Órale, órale,、eh, eso estuvo mejor.、Eh, que el conocimiento eclesiástico o la doctrina filosófica en sí contenía mucha, mucha, mucha verdad y mucho conocimiento, para, aunque valga la redundancia. Pero. Al ser desviado, acaparado y manipulado y tomado como ahora los gobiernos, que si leemos la, la declaración de principios de todos los partidos,、pues、son fabulosas.、Eh, una vez que se montan en el, en el gobierno, pues dista mucho de las leyes morales a las actuaciones、eh, físicas, por así decirlo. Entonces, los conceptos de la iglesia o filosóficos tienen mucha validez y, mucha, y mucho peso para, en la opinión personal, y tienen mucho conocimiento. y Nada tiene de malo que se agarre o se tome lo que, lo que tiene mucha, mucha validez. Es, es que,、sí. mire,、eh, Maestro César, en mi punto de vista. La sociedad de ese tiempo no es como la conocemos ahorita. s í、eh, Era tan sencillo de que toma una pareja, y al ratito, como, como decía mi papá en aquellos años, ya luego se les hace gorda Antonia, y mejor ya se van con Chana. ¿verdad? Entonces, esto era una manera de encauzar a una sociedad, independientemente de la religión que ellos profesaran o no profesaran. Sí, Por, sigue adelante, adelante. Ahí viene la réplica. Pero qué, qué curioso que hace no muchos días platiqué con mi hijo. Ajá. Una distancia generacional total. Sí, sí, sí, completamente. Y ahora él me decía que ellos no creen, su generación no cree. En los acuerdos que nosotros teníamos. No, ellos no creen en nada. Ellos actualmente <risa> todo vuelven a tomar el, el concepto de que no tienen por qué unirse el tiempo、mmm, infinito, que ellos están conscientes. Me sorprendió mucho la, la, la, sí, sí, sí, sí, sí. Su, su solidez en sus conceptos y, y su fe en, ese, en, esa, en esa parte de. No, y no me quedó más que entenderlo, observar y entenderlo. A lo mejor no estar de acuerdo, pero saber que las cosas así son para los jóvenes. Porque el límite que yo he estado viendo de, una, de un matrimonio son cinco años, a lo mucho. Y in, inmediatamente, inmediatamente. Bueno, es que en la actualidad todo es desechable, hombre. Sí, pues, no, entonces, no pasa nada. Entonces ya no hay. Me estaba diciendo usted de, de, de la historia que antes se desechaba así y actualmente. Se sigue, se sigue. Ah, bueno, es que la historia es cíclica. A ver, aquí tenemos un joven. ¿eh? Ya、pues, hace, hace rato le quiero ceder la palabra. Pues, porque, Nick, Nick a ver. Joven, a ver. Pero, este, sí, estás joven. El, el, creo que el enfoque, precisamente, de, de, de la ley era para regular, precisamente. Ah,、eh, e es,、eh, Pues esta parte que estaba.、Um, Tal vez en un momento dado desprotegida. Pues, por así decirlo. ¿no? Porque, si bien es cierto que muchas personas、eh, en ese tiempo, probablemente más, fueran, vamos a llamarlo así, espirituales para no entrar en sí, detalles, sí, sí, sí, sí, sí, sí. eran un pan de Dios. s Eh, al final de cuentas,、eh, me está hablando mi esposa. Al ¡Hombre! Final,、ah, pues, ¿no? Al final de cuentas. Te llegó la este... vibración, n ¿eh? Nomás que hables mal y vas a ver. <risa> al final de cuentas, muchos seguían precisamente. Y, y las palabras de, de, del padre eran、eh, ley. Así muchos. Es, así es. Así de acuerdo es. estoy que en, tanto en esos tiempos como hoy,、eh, muchos, pues, tal vez eso les valdría un cacahuate. Sin embargo,、eh, la mujer seguía desprotegida. En ese, en, en ese sí, momento.、Sí, ¿no? s ese es el tema. Creo ¿no? que el enfoque de la, haber creado la ley、eh, es precisamente para resguardar, y sin duda también, no quiero decirla, y no es la palabra correcta, solamente no, sí, dilo, no, es, no es como tener el control también del de, de, de,、eh, e registro de los matrimonios, ¿no? Que pudiera ser. No, esa era la finalidad. Por ahí. Porque lo mismo sucedió. Cuando se registraban、eh, ya precisamente a los niños, que todo ese registro pues, lo llevaban también a la iglesia. Así es. Entonces, y era quitarle eso para que fuera al Estado. Claro. Por eso mismo,、eh, bueno, tal vez no soy de la generación de, de, de, de tu h i j o es un poquito más grande. Todavía creo. En, en la empresa que, que tiene que ver el matrimonio. ¡Órale! Aquí tenemos un callante. ¿Y luego? Que, que, que quede. Porque es que nos pasa que está hablando. Sí, sí. Ya, ya, ya. No lo voy no, a escuchar.、Ah, ahí, ahí,、no、este. Bueno. Pero me parece que va por ahí. Sie efectivamente, siempre va a haber personas que no van a acatar las reglas y la ley. Sin embargo, aún en estos tiempos, y yo he escuchado esos comentarios de no casarse como por lo mismo, pero no es. Tal vez es, no están viendo el enfoque que va más allá, esa parte profunda de, de, de tener esa, esa protección. Lo ven simplemente como un contrato forzado. ¿Y ¿sí? s por qué me tengo que casar? Como seguramente también sucedía en esos tiempos. En esos tiempos c u a n d o tenían que s a c a b a n el rifle y te casabas libremente. ¿Eh? ¿Cuál rifle? A ver.、Eh, No era la pistola. ¡Ah! h Sin embargo,、era、sucedía. ¿no? Entonces, no, no creo que sea porque para, para que todos fueran a r m o n i o s o y demás, que sin duda el, el, el, el,、eh, pues podemos pensar, y creo que es así, que lo profundo es, es precisamente tener un, un control, no el control como llegaban a pensar los jóvenes, sino, sino un control estable para que todos tuvieran una. una、eh, fueran iguales、eh, o. Más o menos iguales en, en cuanto a la ley. Tratar de equiparar, ¿no?、Exacto. Mira, este, vamos a esta parte. Qué importante el comentario tuyo, ¿eh? No, pero voy a decir pues... algo. A ver. v e g a s Y agregar también algo al respecto. Muy bien, aquí tenemos Para... otro joven.、Eh, pues, <risa> se va pues, a avistar es que... al ruedo. Es que mira, de, de entrada consiste en que hay que entender a, a, al matrimonio como una institución. Claro, claro, claro. claro. Entonces, el, el, el modelo ideal siempre ha sido, digamos, este, desde el, nuestra antigüedad con, con el mito de, de Adán y Eva. O sea, desde ahí ya sí nos este, crean esa i m a g e n Pero、imagen. ellos no se casaron. Bueno, pero una unión así de pareja, ¿no? Ah, o sea, eso sí. Que, que, que era así, o sea. ¿Eran practicantes? Sí, sí lo eran. O sea, yo entiendo así, por ejemplo, metafóricamente,、eh, el amor consiste e que, que, que vas este, de la mano con tu pareja y haces camino por el camino del bosque, ¿no? O sea, empiezas a crear ahí tu, tu, tu, tu destino. Órale. O sea, yo, por ejemplo, halago a aquellas personas que están en lo de la, este, las bodas de oro, ¿no? Que 50 años, ¿va? Órale. O sea, ahorita, por ejemplo, el maestro César comenta eso: es que este, generacionalmente, o sea, se estaban cayendo los valores. Ahorita que tú iniciaste con, con el contexto así de, de, del cuarismo y, y entonces este, de, de la epístola y todo, progresivamente estamos en una etapa o en una época en la cual, este, pues tal vez una juventud. Desencantada, o, o, o, o tal vez porque estamos en un nihilismo, ¿no? O sea, hemos perdido ya todos sus valores. O no、bueno, bien orientada, ¿verdad? Y entonces, este, el s t e e matrimonio ya lo ven así como algo en el cual. anacrónico, ya este, inservible, que no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, es decir, mira, por ejemplo, este es bien mexicanísimo eso que dicen, pues es, estás casado, ¿no? Que, que por las tres leyes, ¿no? no que por la de la, de la de civil. Y luego por, que por la iglesia y, y que por y, pendejo, ¿no? Ah, o sea, es esa、así. no me la sabía, pero no, usted, es, está es, bien. Es ¿eh? algo así bien n o está chida, e s a le está chida. Bien, bien mexicanísimo, pero también este, hay que ilustrarnos este, de, de esta manera que, que también. Este... Bueno, precisamente eso que tú mencionas. Esta era la finalidad de que tú llegabas con el juez civil, te u n e matrimonio, y entonces, mira, la epístola dice así, así, así. Era obligación. De qué la leo, te la entrego para que te instruyas. ¿Qué es el matrimonio? ¿Sí? ¿Ese es el matrimonio? Era una forma de normar una sociedad. A ver, p h i l l y adelante, por favor. ¿Qué onda, Brody?、Ah, bueno, pues hay que pensar. Yo creo que, bueno, como decía César, César. pienso.、Eh, eh, Tenían un pensamiento, una forma de ser. Hacia o sea, la mitad del siglo XIX, exacto, preindustrial. Que、eh, aquí no había industria, en eh, eh, no, no, pero se, <risa> no, es que no me refiero solamente a la industrialización de la sociedad en, en el sentido de las fábricas que pudieran haber、Oros. montado, sino en un pensamiento. Más a, es un pensamiento más agrícola, es un pensamiento más de campo. Sí, era un, un, era, era un país、pues、agrícola. e s es un pensamiento distinto. Rural, pues. No solamente ¿verdad? rural, sino que México era rural. Sí, claro, o sea, campirano, el, 100%. Pero, pero no podemos decir que, lo que el, el rural, el, el ruralismo. De hoy, con el, con el de hace 150 y tantos años,、no, no, es, es igual, es distinto, no, era una ciudad diferente, completamente claro, diferente. Claro, claro. Provenía de la constitución del 24 y de ciertas reformas por ahí, de un caos, un caos económico, militar, una serie de transformaciones, de, de, de, de apoderamiento del de, de, de, de, de, de, de, de poder político, aunque suene mal. Este, Santana y, y sus secuaces, y, y c o Monfort y su debilidad, y, toda, y Juárez y su. Audacias o astucia y, y, y, y. Perseverancia. Y, y, y además, este, unas condiciones de este, haber perdido el, la mitad del territorio o más. Este, un país no desarrollado, un país donde había adoptado el, el mote de México bárbaro, porque estaba continuamente en guerra. Esta, esta reforma que se da en toda la Constitución, no solamente en el apartado de la, de la, del registro civil, porque el registro civil no solamente va a competir sobre. El matrimonio, sobre todo el registro civil.、Eh, eh, nada más nos estamos refiriendo a este porque si no el tema pues no lo vamos a v Bueno, poder sí, pero el registro civil. Terminar, de, ¿no? El registro civil no existía. Claro, no existía. Y entonces el, el, el estad, la iglesia era una iglesia-Estado. Así tenía, es. O sea, Un que... Estado confesional. Bueno, pero lo que quiero decir es que la iglesia sabía qué hacía la gente. Dónde nacía, cuántos nacían, era dueña de los panteones y, de los regist y, y no había registros i Y si、vivían? te ibas al cielo o al infierno. Por, no, pero, pero, pero, tenía,、claro. pero sabía qué、ah, hacía la sociedad.、Todavía. Era dueña de las escuelas. Claro, claro, claro. Entonces sabía la, la gente qué hacía,、hospitales. dónde nacía, cuánto vivía. Era un control. Así es. Eh, eh, el, el advenimiento del, del registro civil de, a través de esta constitución del 57, pues va a marcar el control.、Sí, e s es lo que n es. estaba c e i el Estado, el control. Y el discurso ese, así, este, del epistema, porque el epistema quiere decir dar a conocer. Es dar a conocer, es dar a conocer. Por ejemplo, las epístolas de las iglesias católicas es que dan a conocer que hay un nuevo santo. Pero es dar a conocer nada más. Okay, okay, okay. Y dar a conocer una forma moral o ética, diríamos, más bien dicha. Para que haya una conformación social más. para que haya un. un, un hoy, hoy lo llaman, ¿no? Un ordenamiento social, un, un, un conglomerado social más hegemónico y además más este, conciso, ¿no? Entonces, este, es una finalidad política, es ese, no, no tiene, a mí desde, no lo veo muy moral, ¿no? La moral, además, pues, es, es este, muy relativa, ¿no? Es, digamos, entonces es una moralidad política, nada más. Eso, eso es nada más un discurso político. Y, y hoy, bueno, hoy no es que se hayan perdido los valores. Los valores pueden estar en un burdel de decoración y no hay problema. No hay, los valores、eh, han sido prostituidos por aquí en Jalisco por el pan, educando con valores. ¿Cuáles valores? Donde los valores son para coartar la libertad. En, en Monterrey, en Aguascalientes, la semana pasada. Hicieron un simulacro o, o hicieron una boda de tres cabrones, tres hombres. Ya es una nueva forma de matrimonio que están buscando que se haga legal. ¿Pero cómo de tres? De、sí. tres. O sea, entonces. Este, tres contra tres. La tres sociedad, está, okay, la, la sociedad está, está en evolución constante y en una evolución en donde ahora la, la, la, la, la evolución es el, des, el desamarrar, el desatar todos e s o s prejuicios de toda la sociedad, todas estas condiciones de orden para tener más libertad. Con orden o sin orden. Entonces, yo creo que este discurso del, de, de, de, del, del registro civil p u es es para el control, simplemente para el control. Sí, pues de eso se trata, ¿no? Y, y, y déjame、eh. decir aquí si vendrá su opinión que es tan、no、acertada. Órale, continuando con Don Belchor, dice que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza debe dar y dará a la mujer protección, alimento y dirección. En este momento no había otra forma, la mujer no estaba preparada, eran campesinos. Entonces, si te casaste con esa mujer que te va a apoyar, pues tú tienes que cuidar de ella.、Porque、¿Quién p o r q u lo va a hacer? Pues tú, porque tú estás contrayendo un, un, un, este, un contrato civil con, con ella y la sociedad te lo va a reclamar si no lo cumples. Bien. Yo creo que fíjate. está regulando la naturaleza humana. Por eso, este, fíjate、Puedes、lo que tener dice. Es una pareja. Por eso. Yo no te estoy diciendo lo contrario, yo estoy diciendo lo que dijo don Melchor. Dice: tratándola siempre como la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Y con la magnanimidad y benevolencia generosa, puedes subirle el volumen a tu teléfono sin problema, ¿eh? para que escuche tu esposa que no estamos Pero, en contra e de... l l a me a c o r d é de todo eso. a <risa> d、ah, ya se acordó. Sí te lo leyeron, entonces. Sí, lo leyeron. Y le y Y e le r o n sacaron la pistola. Bueno, es precisamente lo que tú dices, Fili. Se trata de decir, a ver, ese México bárbaro del que estabas hablando, que no estaba civilizado como los países europeos o más avanzados, había que normarlo. Es que éramos un país nuevo, ¿no? Es correcto. Veintitantos de... años Por eso,、eh, nadie, imagínate, y trescientos años de dominio español, donde eh, eh, hacían precisamente lo que le decía el, el cura c h á i r e s y el cura c h á i r e s e、pues, se aprovechaba en el confesionario hacía de las suyas, y total que era. Eh, una doble moral, una, una sociedad que no llevaba las cosas con un orden. Y lo que esta gente liberal quería es que hubiera un orden. Claro que se trata de poder, claro, porque el gobierno no, yo, yo, yo, yo, es poder. No, pero yo creo que no, que sí había un orden.、Sí. Había un orden de sometimiento. Había un sometimiento con un orden. Por eso. Y, y entonces、eh, pero, en México ver, se、file. independiza y nace、file. el país, nace la、file. República Mexicana. f El que alguien esté sometido es un orden para, que, para, que, eso, para eso, el que somete, no, para, no, para no, el no, sometedor. Sí, por eso, pero no había un desorden. No, no, claro que sí lo había, había. si no, no hubiera habido guerra. No, la independencia es Es un fenómeno, es una revolución que trae consigo un nuevo país. Y ese nuevo país se tiene que reordenar bajo otras condiciones éticas, es, políticas, etc. Es y hasta el、hablando. 57 los atrapan. Es, ¿no? es de lo que estamos hablando. Sí, estamos sí. hablando de eso. Sí. Ese, ese, ese orden social y cultural del momento, los liberales pensaron que había que darle un cambio. ¿Sabes qué? Ahora ya no、eh, se te va a hacer gorda Antonia y te vas a dejar y la vas a dejar con los niños porque ella está, no está preparada para darle el alimento a sus, a sus, a, a sus criaturas y tú andas este, por allá en la cantina y todos esos rollos. Tienes un contrato que debes de cumplir y si no lo cumples, entonces. Obviamente que te vendrá este, no un castigo corporal ni mucho menos, pero sí te van a, a, a mandar a llamar del sí, juzgado pero, y te van a decir: Oye, tú, tú te casaste con esta mujer y tuviste hijos, y tu obligación es procurarles el alimento.、Así. Voy a decir solamente una cosa. Sí, las que pero quieras. Pero esto, esto proviene de, de un pensamiento, de una ideología, de una、sí, cultura、claro, política, claro, claro, de un fenómeno de, histórico. Desde luego. La revolución francesa. Los claro, dominos, claro, claro. La liberalidad. Claro. claro. ¿no? no, no, he dicho que no. Y entonces. Todo sí. La constitución, la constitución del 57 es una, una, una, un ajuste de la del 24 para hacerla más jacobina, más liberal. ¿no? Sí, de la de Cádiz, estás sí, hablando. Sí. No, Yo no, antes, no, la, la, estoy hablando de la revolución francesa. La de Cádiz es este, un fenómeno local. La, la, la, la, la, la constitución mexicana es una, un acercamiento a la constitución francesa y una adaptación a la constitución norteamericana. Bueno, pero yo no he dicho que no. Y, y, bueno, y, esta, y, este, y estas adaptaciones de modernidad, no es que los liberales sea, hubieran sido los grandes serbios, un, tenían una inclinación política no, e ideológica. No, no, no fueron los grandes serbios, sino simplemente. No, además fueron, lo fueron. Fueron los vencedores. Sí, además lo fueron. Pero, eso, pero, pero, pero fueron los vencedores y ellos pusieron su sistema. Bueno, pero a ver, sí, pero estaba el gobierno de, de, de c o m o Ford. Sí, sí, pero a y, ver, a ver, a ver. Y Comonfort se, se, se fue, la, se tiempo, fue, de la, se ver, fue del sí, otro y, lado. Tiempo ahí. Aquí hay un orden y estamos hablando de Melchor Ocampo. Olvídate, por eso no, no. Después de no. todo lo demás. No, no, no estoy hablando ¿Sí? de Comonfort. Como por eso, e s p u e la c o m o e s de la r e f o r m A A ver, Comonfort、no、ya no entra aquí. Juárez. Comonfort a no aparece. Por eso, Juárez y los liberales y, hicieron las leyes de reforma. Olvídate de lo demás. Como fue, fue, fue también un r o b e m de la reforma. Eh, eh, no vamos a retroceder. Estamos en una temporalidad y estamos viendo. Bueno, ¿Estamos hablando del 857? No. ¿59? Estamos, sí, 59.、Ajá. Ya nos vamos, vamos acercando. Sí, sí. Bueno, en, ok. En, en... Entonces, a ver, vamos continuando con el asunto de Melchor Ocampo. s í Estamos olvidando de todo lo que dices porque ahorita no, no figura. No me olvides e la i g e s i a e e Es que eso ahorita no figura. Mira. Dice que la mujer, qué curioso esto, ¿no? Maestro César, me gustaría escuchar su opinión. Que la mujer cuyas principales dotes sexuales son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dar al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo. Tratándolo. No, pues ya las primeras exclamaciones, <risa> hombre. Buh, el a o l o señor j o ¿No? Que es muy parecido a lo que la iglesia te llama, desde cierto punto. Bueno, ahorita vamos a. a, a, a una, una vez que termine, me dan su opinión, ¿sale? Tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende. Y con la delicadeza de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo. El uno y el otro se deben y tendrán respeto, diferencia, fidelidad, confianza y ternura. Y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro al unirse con él. No vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Que nunca se dirán injurias. Porque las injurias entre los casados d e s h o n r a n al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra. Porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. A ver, maestro, ¿qué le parece eso?、Mm, muy, pero profundo. Y digno de análisis.、Eh, aquí, ahorita, los comentarios que se vertieron muy interesantes de ambas partes, pero es el problema de la exégesis, de la interpretación que hacemos cada quien de la historia en su momento. Tenemos, porque ser intérprete siempre ha sido más redituable que ser autor. Claro, claro. Entonces,、eh, la exégesis, ahorita podríamos. Hacer interpretaciones del jacobismo, del, del, del, la, obviamente de la influencia que tuvo unas constituciones hacia, hacia la mexicana. Sí, sí, porque y, tenía y, que y, ser así, ¿no? Y lo ¿no? dijo atinadamente nuestro compañero. Tal y como es, así, así es. Es un país de 600 años formado a través de ese choque. De culturas. Y después y, de la independencia estamos hablando nada más de cuarenta y tantos pues, años. O sea, en, un país entonces, muy joven. Pa país ¿sí? en formación. Fuerza, estamos en formación. haciendo a golpe Así y, es. y a la diferencia y tener que competir con civilizaciones como las europeas de miles de años, de、sí, pocos、claro, que se crean o, o las orientales. Más avanzadas, entonces, ¿verdad? En qué, ese sentido. Qué hermoso、pues. México. Qué hermoso México tener esa capacidad. De adaptación de, para para para sortear y de alguna manera dolorosa, a lo mejor, pero estructurarse y ordenarse. Aquí el concepto de esa dualidad, negro-blanco. Bueno, es que a, a, a, así es este una pareja entre hombre y mujer, r v e a Hay una las dualidad. Hay características ¿va? del hombre, de la virtud. Y de la, parte, de la parte de la mujer, del amor, de la ternura. O lo que sería, como los judíos, la sal, el rigor, el pan, el amor.、Oh, o sea, ese equilibrio que, que se pretende acerca de los contrarios. Sí, claro, que, claro. Que, que se ha tratado siempre de llegar al punto medio, de llegar a, al equilibrio de la balanza. Sí, claro. De que no sea negro y no sea blanco, sino que toda la. Que gama sea una mezcla, ¿verdad? De,、sí. de observar toda esa gama de grises y de ir por ese, por ese punto medio. Entonces, ahorita habló de las características que Melchor Ocampo manifestaba acerca de la m u j e r y del hombre. El J, si o c u El. El. El. e l h o m b r e El del patrimonio debería de ser el patriarca, el patrón. De ahí viene esa palabra. Sí, claro. El claro. patrón, padre, patrón.、Sí, sí. El padrone. Patrón, patrón, senador, di, dicen los italianos、eh, el padrone.、Eh, él es el encargado de proveer. Sí, así es. Y luego venía el, el, matr el matrimonio, era a través. La encargada era la mujer. Sí, claro. El matrimonio de la mujer. El llevar el hogar, el llevar. Los la, hijos. Parte, la parte del amor, la parte del lado del corazón, en un punto de vista personal y en un punto de interpretación、eh, del de la voz. No, no, no tendría objeto、eh, entrar a, una, a un debate. Es mi opinión. Sí, claro, es, claro. Es, es, es, es, es la que. Lo que no, lo que y curiosamente, se... esta, esta epístola perduró por más de 100 años. ¿Sí? Y, y, por, y por más de 100 años, muchos mexicanos no atendieron lo que les dijeron. ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mexicano es muy pinche macho, este, como Pancho Villa, tiene viejas en cada orilla y tiene hijos por aquí por allá y por a c u l l Era lo que querían evitar. ¿Sí? Eso es lo que yo percibo de esto. ¿O cómo la ves、sí. tú, Axel? Bueno, pues es que también me gustaría agregar eso de la、claro. película de Luis Buñuel, ¿no? que también, precisamente, la de Nazarín. Igual es un sacerdote que pues está、uh. como excomulgado, pero entonces este se dedica a predicar la vida de, de, de Jesús. Y este, en el, la película, pues hay tres mujeres que, lo, que van con él. Pero él está hablando así de las bondades de Dios. Pero ni siquiera cuatro. De, de, hombres, de la fe católica.、Dios. Pero la gente o el pueblo empieza a pensar que ya es polígamo. Cuando realmente estaba este, creando bondad. O sea, estaba hablando de la humildad. Órale. De lo que hizo Jesucristo. Y eso me remonta a también lo que habla así del control. De que el matrimonio. Efectivamente, más que nada es como Como, como la prisión.、Ah, hay, que esta, que de hay que entenderlo de esta manera: como una jaula,、es、una jaula de una, oro, una, una jaula <risa> en la cual que、no、de ser prisión. los que están dentro están desesperados por salir y, ¿Y, los, que quieren están, meter? y los que están fuera se, se quieren meter por entrar.、Okay. Entonces, es así como un va y ven. Bueno, quizás o sea, A ver. es una interpretación. Más no es así lo justo, ¿ah? o sea, el matrimonio como institución. Este, pero ¿quién te ha dicho que、control? haya justicia en este mundo, hombre? No hay justicia. A ver, vamos a este concepto, a ver q u e opinan. ¿Sí? A ver, dice: que ambos deben prepararse con el estudio y con la amistosa y mutua corrección, corrección de sus defectos. Aquí nos habla, en ese, en ese momento, el 80% más de mexicanos eran analfabetas. ...sí... Y aquí nos está hablando. Que ya se deben de preparar. Todavía hasta los años 40, 50, que es la generación que nos, le tocaron nuestros padres,、eh, maestro César, pues todos llegaron al cuarto, quinto, sexto de primaria cuando mucho. El notable era el que era abogado y, y todos los demás, pues nada más tenían, si acaso, la primaria. Entonces, fíjate, Fili, ya desde aquí, Melchor Ocampo tenía esa visión que decía: oye, a ver, espérate, es que. Para que haya más perfección entre dos parejas, pues deben de prepararse en el estudio para que puedan ser este, buenos mentores, buenos guías, buenos padres, ¿no? ¿O cómo la debes, Filipe?、Bueno, lánzate. Este, eso, eso es todo, la la Constitución 57 es una reforma del Estado. Sí, claro. Y, y, y, y la reforma del Estado tiene que ver también con la educación. La educación, claro, a partir de entonces, claro, es, claro. Es, es, es gratuita, laica. claro. claro, y, este, claro, claro. Y, y, y llevada por el Estado. Así ¿no? es. Afuera, la, la, las, las instituciones、eh, católicas. Las escuelas, eran, las escuelas, los a escuelas, s l hospitales, las carreteras, lo que existía. Los panteones. Eran e l registro de, civil. De, eran de, de, de, de la iglesia, ¿no? Es la separación del Estado con la iglesia. Es. Y es la formación de un Estado. Porque paralelamente a, este, a esta condición de la estructura social. De, de hacer el, el engranaje de la estructura social a partir de la familia, porque ese es un asunto de, con, de concepción familiar,、así、no es. solamente es de pareja. Así es. Así y para que la sociedad se desarrollara, de, digamos, organizada, ¿no? Así es. Y, este, y, y, y con una reforma a, a absoluta en el Estado. Y, y vital es que el Estado es el proveedor de la educación, el Estado es el dueño, además, ya de la, de la estadística. Es decir, del registro civil.、Sí. Saber qué hace la gente, dónde sí, nace, dónde, dónde muere, cuántos somos y qué hacemos. No, es. no había ese control. No, había,、eh, no, no se sabía de esa condición. La iglesia lo sí, tenía. La iglesia lo tenía y el、sí、Estado. Había, y el Estado no. Pero el estado, no, estado Pero el Estado es, es, es, es, es la aparición del Estado. Porque antes solamente había habido gobiernos y no Estado. Así es. Gobiernos este, punitivos todos. A partir de Bien, entonces el... podemos hablar de la modernidad jurídica del, del, del país sí, y, de la, y, y, de, y de la concepción del Estado. Y esto de, de del país. esto que estamos hablando ahorita es parte de eso, ¿no? Eso sí, nada sí. más es una pequeña、sí. parte de las leyes de、sí. reforma. Si me permiten、no. activar algo más. Dice. m u t h a corrección de sus defectos a la Suprema Magistratura de Padres de Familia. Para que cuando lleguen a hacerlo. Sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna, digna de servirles de modelo. Que la doctrina que inspire a estos tiernos llamados lazos de su afecto hará su suerte próspera o adversa. Y la felicidad o desventura de los hijos será la recompensa o el castigo, la aventura o desdicha de los padres. Ya les estaba diciendo, no sean gachos, hombre. Manden a sus hijos a la escuela, trabajen más para que sus hijos este, puedan. Trascender, por lo menos en esta vida, ¿verdad? bueno, que la sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen dándole buenos y cumplidos ciudadanos. Por primera vez nos hablan de ciudadanos, ¿sí? y la misma censura y desprecia debidamente a los que por abandono, por mal entendido cariño o por su mal ejemplo corrompen el depósito sagrado que la naturaleza les confió. Concediéndoles tales hijos. ¡Qué ó n l e ¿Qué le parece eso, maestro? Bueno, hace ratito nos hablaba de su hijo y esa. Y estoy muy orgulloso de la forma en que platicamos. ¡Qué y, bueno! Y, y, eso y, está o、no, e s chido. Y, y de, Habla de que de tiene ideas muy sólidas, ¿no? Es que no decir que él no está con su pareja, pero llevan una educación con su hija en conjunto. ¡Órale! Hacen todo un trabajo en equipo. Ambos se respetan, ambos conviven, van a, a, a, a, los, a los eventos culturales de las escuelas juntos, manifestando que no son. O sea, sin, Órale, sin ocultar、sí. nada. Y bueno, es una nueva forma de, de, de llevar una responsabilidad,、claro. porque ninguno de los dos、eh, ha hecho caso omiso de, ni ha evadido la responsabilidad. De, eso habla muy bien de, de, del compromiso, entonces también para que no quede como una, como una cuestión de. Sí, o sea, de... es,、eh, esto no quiere decir que si no me caso con alguien por la ley civil, quiere decir que entonces pues, no voy a ser una buena pareja, no voy a ser un buen padre, no voy a llevar las cosas en orden. Sabemos perfectamente, este, compañeros y amigos, que eso está en cada persona, ¿no? O sea, yo en lo personal, en lo personal, yo no me hubiera casado la iglesia. Sí, en lo personal, lo atendí por disposición de mi esposa. Así fue prácticamente、sí. nuestra generación.、Sí. Nuestra generación así. Le digo, mira, yo en, la, en realidad, yo a mí, que chinguen a la suya, pero es que mi mamá quiere. Ma, bueno, si tu mamá quiere y tú quieres, bueno, pues yo me dejo, pues y ya. No tengo problema. También, exactamente. Fui y sufrí ahí la al pinche. Sí, fue, sí, a... sí. Su, sufrí la... el, el pinche sermón del padre prior ahí de. San Sebastián de Analco, y ahí me tuvo haciendo no sé cuántas cosas ahí. Y bueno, no, pues, está bien, no hay broma. También hay sus, este, sus este, se, excepciones. Ah, sí, claro.、Uh, yo también soy de su generación y yo me casé a los 59 años porque tenía, iba a tener una hija.、Uh, tuve otras relaciones anteriores y, y en toda mi familia nadie se casó. Órale.、Uh, uh, uh, soy de esa generación en donde. Dicen eso, que, que, fuimos, que, fueron, o que fuimos obligados a esas condiciones. No, no, ¿No? obligados. Yo o, simplemente, o, si, no, si, si, si, si este, me hubiera sentido así. Pues, ¿Sabes q u e Agarro a mi n o v i a y me l a llevo y vayan y chinguen a sumar todos y ya. O sea, yo soy, yo soy una persona de, de, de un pensamiento muy así, muy, muy open mind. ¿sí? Ajá, pero, pero, pero, pero quise pero... condescender para que se sintiera bueno, bien. Bueno, no, ¿Sí? Vamos a cambiarle la obligación a la condescendencia. Sí, ¿no? hay que condescender es esto. Y, y, y como decía César, Oscar. Sí, César. César. César. Soy disléxico y siempre ese nombre me, me confunde. y toda la vida m e han dicho Oscar, r h ¿eh? sí, ah, sí. ah, bueno, pues también. Y mejor, este, ¿eh? s que tiene las mismas <risa> letras. Jesús sí, hombre. Bueno, pero este, yo creo que ahora estas condiciones de, de pareja son distintas. Sí, claro, muy distintas. Estamos hablando de, del siglo XIX.、Sí, en el siglo XIX, ahora voy al siglo XIX. Eran las condiciones que, que ya estaban. No, no, estaba... me refiero a que, a que en ese momento, pues era el sí, Chico, era, era y, otra y, conducta, era otra forma, era otra forma. Yo, yo creo que estaba establecida la, la conducta de pareja, simplemente se reguló. No, bueno,、eh, ya lo dijimos. Y y este... Eso está en cada persona. Sí, pero se reguló. Por eso. Esa es, ese es el, la, la finalidad. Y esa epístola a mí me parece moraloide. porque… Órale. Sí, porque este. Es este, incluso muy apegada a la religión. Tú bien decías que el país era católico, absolutamente. Pero su, en absoluto. su, su condición política,、eh, la forma política, el grupo político, pues tenía también que emitir un, un discurso que alinee, ¿no? Y, y, y aunque ellos no, no pudieran estar de acuerdo con el Estado, a, con la Iglesia, a, a, ver, ¿no? a, ver, a ver, Una palabra que dijiste me llama la atención. ¿Esta epístola es moralista, dijiste? Moraloide. Moraloide. Moraloide. Pues te voy a decir algo. Melchor Ocampo era huérfano como j u a n Sí, lo sé, sí, sí, el e s t a、okay. d e Melchor Ocampo. ¿Y sabes qué? Él no se casó. Sí, ya lo sé también. ¿Y sabes qué? e s que no sabes toda la historia. Era huérfano. No, eso ya lo dije.、Sí. No, él tenía tres hijas、Ajá. que nunca reconoció.、Ajá. Al igual como le pasó a él. Sí Las reconoce, ya que va a ser fusilado 15 minutos antes de ser fusilado, agarra y escribe su testamento, les pidió champú, oigan,、sí. este, no sean gachos. ¿Verdad? Sí. Escribe su testamento y ahí les hace saber a sus hijas que él es su padre, que les deja sus bienes.、Uh -huh. ¿sí? Entonces, fíjate qué contrasentido.、Jajaja. Una persona que no se casó, que mantuvo en secreto la paternidad ¿sí? y p r e g o nada. No, es que fue un mandato. O, o, o plantea parte, A ver, Él era parte del gabinete de Juárez, eso ya le encomendaron esa. De, de, de, de un grupo político. Por eso, entonces tenía、ilusinar. que hacerlo. Sí, por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau. Porque que, no iba a hablar de él, ¿verdad? Yo tenía Rousseau, que hablar para. Juan Jacobo la Rousseau, que es uno de los ilustrados. Y, que es, y el más jacobino y, de y, y, y, y Juan Jacobo Rousseau plantea, este, a, a través de su obra, de Emilio, ¿no? El Emilio, sobre ¿no? Sobre la educación. Sobre la educación. Y también, este, de, y también de la libertad y la igualdad, etcétera, etcétera. Y, y también sobre la protección de los hijos. Y él tenía hijos con sus sirvientas y las mandaba al orfanato. ¿no? Era, era, era su sirvienta, la que tuvo las hijas, era su ama de llaves. Entonces, este, es una contradicción. Es、absoluta. contradictorio. Entonces, yo lo que quiero decir entonces es que este solamente es un planteamiento político, porque la moral, entonces sí, es, tiene una carga de, de, de, de moraloide, porque dices, a, trabajas, dices lo que no realmente ejecutas. Por eso, ¿no? pero él no era Jesucristo. Él era una persona.、Y、lo que estamos hablando es espera, de una condición política. A ver, es lo que espera. Decir. Él era. Parte del gabinete de Juárez, sí, que sí. estaban en guerra y que le encomendaron esta tarea. ¿sí? Entonces, él no va a poner ahí la historia de su vida, él, él va a poner lo que ve en la sociedad.、Uh -huh. Lo otro no, no figura, para esto no figura. Era una forma de normar o encauzar una, una sociedad, nada más. Un argumento político. Por eso, pero nada más, otra vez.、Uh -huh. Nada más, no tiene nada que ver. Imagínate si cada. gabinete O cada legislador va a hacer las leyes a su condición humana y a él, como él la ve, pues sabes que no va a funcionar. Porque imagínate, en ese tiempo eran ocho, ocho y fracción de millones de mexicanos en un país incomunicado que no había medios de comunicación, que no había educación、eh, pública, no había、eh, salud pública. Y a él le tocó legislar sobre todo esto. Entonces, no va a ponerse él como ejemplo. ¿Sí estamos de acuerdo? Ni va a pensar en si él. Este... No, yo no quería va... decir que s i era ejemplo, no, sino eso, que es un asunto o sea, político. Por eso, pues claro que es político.、Uh -huh. La historia es política. Y estamos hablando de política.、Uh -huh. Estamos hablando de leyes. La historia también es arte. ¿eh? Eh, la historia es un montón de cosas. Sí. ¿sí? Y entre ellas es política y es guerra y es este, una geopolítica.、Uh -huh. Porque en ese momento, en ese momento de esa guerra, que estaban a punto de perder Juárez y los liberales. Aparte del problema interno que tenían social, que querían normar o encauzar, para decirlo con mayor propiedad, también tenían a Estados Unidos queriendo, queriéndose、eh, anexar de Sonora y Baja California y esto, y Francia, ya saben que iban a venir con la intervención francesa. Entonces, la geopolítica de ese momento los obligó, ¿sabes qué? Posiblemente perdamos la guerra. Sí, entonces hay que profundizar la constitución del 57 para darle un giro a, a, a México que se estaba fundando en ese momento. Lo otro. Y la guerra fue por esa constitución. Por eso. Y lo otro,、eh, que es la vida personal de cada uno de ellos, por、pues、si, si no eran este, carmelitas descalzas, estos cabrones, hombre, son políticos. Sí, nada más quise enfatizar en eso. No, es que un político debe de pensar como político, como, como, como jefe de Estado. No debe de pensar como, como don Melchor. Él debe decir: Yo voy a ser para las generaciones futuras, ¿verdad? d s i estamos de acuerdo? O para el momento que estoy viviendo. e Lo t r o no figura. Ni es doble moral, ni es este, antimoral, ni mucho menos. Yo decía moral hoy en el sentido de la glutamina. e t No, no, no, está la bien. La, pa la palabra me gusta.、Sí. Nada más. Nada más. Este, quiero, quiero recalcar, pues, que tenía que hacerlo de alguna manera. Porque si esto, si esto no lo hubieran hecho, pues, quién sabe qué hubiera ocurrido. No, no, nos, no, no nos vamos a, a meter en, en, en ese rollo de, de qué hubiera ocurrido. Maestro, perdón, adelante.、Eh, Maestro César g e s El inicio de la, de la, de la modernidad mexicana.、Eh, ¿Es correcto? Reconociendo que soy un analfabeta en la cuestión histórica y de conceptos, no, no creo totalmente, no, pienso. Pienso que la historia es un equilibrio de olvidos y recuerdos, nada más. Multiplicados por、eh, cada uno de ellos. Y, y tratando de olvidar lo ¿verdad? que conviene、sí. y recordar lo que uno quiere, y así son los libros. Si vemos quién escribió la historia,、uh, el ganador, como dicen, la escribe el vencedor, pues va a recordar lo que le conviene y va a olvidar lo que no le conviene. Igual va a pasar、eh, posteriormente. Y así va a ser la historia, una, un, un, un, un equilibrio entre recuerdos y olvidos.、Eh, obviamente, aquí en estos conceptos y en el análisis de Melchor Ocampos, que, ¿cómo dijiste? ¿Moraloide? ¿Moraloide? O, sí, o, o, hombre, o estuvo que, chido. O、eso. que cumplió o que cumple con el objeto. Yo aquí no sé si pueda darme a entender. Por ejemplo, yo, una vez dijo un amigo que. Que él no quería hacer, que él no era el ejemplo para sus hijos. Yo sí, yo、Hola. estoy muy orgulloso y quiero ser el ejemplo para mis hijos. No hagan lo que yo hice. Es correcto. Entonces, eso, eso es prácticamente lo que está diciendo, o en algún momento es la conciencia. Es, es otra forma de i n t e r p r e t a r n o l a conciencia de interpretar. Obviamente, que si, si, si hacemos un equilibrio o un juicio. O un examen de conciencia de nuestra vida, pues obviamente que vamos a tratar de, de decir esto hubiera hecho o esto no hubiera hecho, o a lo mejor este era el camino o hubiera sido un poco menos difícil.、Eh, los conceptos de los escritos es como decía Vasconcelos, un concepto vasconceliano, aunque aquí a mi amigo、eh, Axel. No le agrade.、Eh, no, no, un concepto, pero le digo que los individuos son un conjunto. De, de positivo o negativo. Vasconcelos mantenía que la educación, y eso es muy interesante, un concepto muy interesante, y que quiero antes de llegar a, a lo de Vasconcelos. Educar quiere decir sacar de adentro. Órale. No imponer. Sí, sí, sí. No、claro. dar. s、sí, i n o、sí, sacar sí. de adentro que todos tenemos. Qué chido está eso. Que todos tenemos dentro.、Eh, Esa, ese tesoro, esa, esa,、claro. esas grandes virtudes. Sí, claro, Entonces, claro. Eso quiere decir la palabra educar, sacar de adentro, no dar. ¿sí? Entonces, el error ha sido que quieren dar, que quieren hacer. Y volvemos, y yo quiero hacer un análisis, no por defender, soy parte liberal, soy parte, o tiendo, o, o, o, me, o me identifico más con ese sector. Pero, ¿qué pasa con las escuelas manejadas por la iglesia actualmente? Son las que desarrollan mejores individuos. Son las que desarrollan mejores, Sin duda, ¿eh? mejores. ¿Por qué? Porque de alguna manera siguen trabajando en, la verdad, en, la, en los conceptos de educación. Porque tienen mejor presupuesto y porque tienen más preparación los clérigos y p a r q u e r a lo han administrado mejor. Estoy, estoy, dame, estoy el, de acuerdo. El, el Estado ¿no? tiene todos los recursos que puede hacer. Sí, estoy Entonces, de acuerdo, pero en ese momento no lo hicieron.、Oh, pero yo no voy al momento, voy a que actualmente. Eh, Maestro, la, este、eh, programa se, se llama Historia y Más, y estamos hablando de este momento.、Ah, por, eso, sí. por eso, sí, por eso. Pero la educación, la educación este, me refería yo a ese concepto educativo. No, y, y decía, sí es cierto, tiene toda y decía la razón, nada estoy de acuerdo. La cuestión de, de, de José Vasconcelos decía que la educación debe ser como un jardín. Órale. Como el manejo de un jardín. Usted lo deja crecer a la. En, anárquicamente y va a ser un montón de hierbas. Si corta, si poda, si arranca, si lo, cuidas, si lo cuida, si lo、si、rega, i lo abona, si c í claro, que, la mala que, hierba que, que, y... Que y hay que podarlo. Sí, claro, va a generar algo un poquito mejor, va a florecer Entonces, mejor. Pero también podrá quien tenga el concepto anárquico que le guste el caos. Entonces, el, un, que pueda ser una selvita para él algo, algo interesante. También puede ser. Entonces, aquí es donde caemos en ese juego de, de, de l exégesis, de la interpretación de cada quien. Sí, es correcto. De... A ver, Sergio. Pues, gracias, sí, si me permiten problema, un poquito. Sí, adelante, adelante. Yo me considero también liberal hasta donde mi parte conservadora me lo permite. ¡Órale! Eso estuvo chido. Pero, este, regresando un poquito a la, a la epístola, me parece que lo que está haciendo es exhortarnos precisamente. Hacer mejores、eh, padres, mejores ciudadanos, mejores, mejores parejas, hijos, mejores parejas, mejores esposos. Sin el... duda. ¿Y a quién se lo.? Es,、eh, pues para quién fue la epístola. Pues supongo que fue para el pueblo. Sí, y、claro. el pueblo es no nomás el humilde, también es el preparado. Sí, claro, claro. claro. Por, por tal, creo que、eh, sin duda, pues, la, al final de cuentas le están quitando el control a la iglesia, pues no puede ser. De una forma radical, porque sin duda, pero esa, ese orden también era para conservadores y liberales, entonces había que llegar a un acuerdo. Me gustó la parte de que no todo, los, todo es negro, todo es blanco, sino ese matiz de grises. Me parece que la p i s t o l a nos llama a eso, nos llama a, a, a, a prepararnos, pero también dice que nos llama a conocer a tu pareja, es decir, algo que seguramente en aquellos años era complicado. Porque,、eh, vaya,、Impensable. sin duda, o sea, el, el, el jefe de, de la familia pues era el, el, el esposo y así se veía. Sin embargo, la epístola nos llama a que debe haber una cierta igualdad, ¿no? Un equilibrio. Un、pues. equilibrio. Y que,、eh, al final de cuentas,、eh, nos lleva a, a que los, ambas, ambos roles tienen. Eh, derechos, pero también tienen obligaciones. Sí, tienen obligaciones, claro. ¿no? ¿Y cuándo la, entenderá la mujer el equilibrio y no esté Ey, siempre arriba bueno, de nosotros? O sea, ¿cuándo, bueno, ¿cuándo entenderá ese concepto? Yo este, ahí me voy a limitar. Difícilmente. A ver, quiero antes de irnos a una pequeña pausa, porque está muy chido el tema, ¿eh? Con ustedes. Y gracias por estar aquí, í、eh, Fili, gracias, maestro César Axel. Ahorita continuamos y le damos también entrada a tu revista, ¿no? Este último、Bien. concepto dice. Y por último, cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser e l e v a d o s a la dignidad de padres, sino que s o l o debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de un hombre y una mujer, que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismos hacia el bien. m í j a t e fíjate qué cabrón este va. Y he dicho, le puso ahí, ¿eh? órale. Nos vamos a ir a una rolita y ahí nos lleva de la mano. Vamos a ir a una rolita para que se relajen porque ya no estamos. á b No, no están, estoy bien relajado. Órale, que, ¡Oh, que pongan una de los specials. No, ahí, ahí viene ya la rola, es el hotel de Adán、mm. de Diodato que me gustó esa de rola desde hace, sí, desde hace mucho y, y sirve que agarramos poquito aire. Sale, r e g r e s a m o s Órale, pues ya regresamos. Está chido aquí el, el motivo de esta situación、eh, que nos llevó a casarnos y todo ese rollo. Bien,、eh, la conclusión que, que, que da por ahí un historiador, que no voy a decir el nombre porque luego empezamos con ciertos rollos, ¿no? Dice: el, do, el, el doloroso motivo biográfico, pues me refiero a la epístola de Don Melchor, era evidente. Lo mismo que la referencia a la sacralidad, no de Dios. Alguien de ustedes mencionó eso, era m o r aloide, Sí. pero no era de Dios, ¿sí? sino í s un vínculo, p u e sino s de la sociedad y la naturaleza, porque、eh, ya lo mencionó ahí la epístola: una persona, un individuo solo, no puede llegar a la perfección. s í Nosotros de repente de, decimos, bueno, ¿y para qué necesito mi pareja? Bueno, pues para que primero. Para que la quieras mucho, para que la cuides, para que tengas hijos, para que fundes una familia, para que los eduques y luego ya después te damos un patín y ya te mueres. Porque si no, entonces el rebaño va a andar por ahí desgregado, ¿no? Como le ocurrió a él. Quería legislar, don Melchor, para el futuro de México, el origen, la crianza y la familia que no tuvo. Porque fue expósito. Ni siquiera conoció a sus padres, ¿no? Entonces era una forma de decir, oye, pues no seas gacho, ya que tuviste este, el don divino de los hijos, bueno, pues ve y regístralos y hazte cargo de ellos, ¿no? ¿Qué te parece, Axel? A ver, una opinión, joven. Sí, va, sí. Bueno, es que, ¿sabes qué? O e yo. yo... Yo, yo e n t r a r í a hacia lo que, lo que estoy viviendo, lo que vivo, o sea, como un anarquismo moral. Órale. ¿verdad? Porque estabas hablando que ahora sí que, que entre moralina, moralismo, ¿verdad? moraloides y esas cosas. Y todo ese rollo. O sea, pero realmente. <risa> este, bueno, yo, yo lo he escuchado así este, en los libros de Henry Miller. ¿verdad? O sea, esa transgresión, así, esa m a n e r a de cómo se debe de transformar la sociedad. Y cómo el individuo, pues también debe vivir. Él él, él, él, él nos habla así que dice que que lo a que, la, que o sea que, que lo único verdadero que tiene el matrimonio es que es algo falso. Válgame、o、Dios. Sea, realmente hay... Más falso que un billete de 15 dólares, Órale. O sea, hay, hay que ver ahorita lo, en el comercial que se hemos h a b a d o así de, de, de las familias disfuncionales. O sea, si nos ponemos a ver las estadísticas, nuestra realidad es así. O sea, ahorita estamos ya en una generación. En la cual este, el, el, el hijo pues, no tiene al padre ni a la madre, porque ya están divorciados. Entonces, este, ¿qué les estamos heredando? O sea, ¿Qué mundo les estamos dando? Y eso lo dicen las estadísticas. O sea, ahora sí, este, es la realidad tal cual. ¿no? Ok, la realidad actual. Sí, entonces me quiero enfocar a ello porque pues, es un tema candente. El matrimonio siendo una institución. Algo que incluso este, el, el mismo estado lo, lo, lo, lo proporciona, porque hay que verlo en la década de los 70. O sea, si s、si、nos salimos un poquito del contexto,、Órale. estamos con el Choro Campo, ¿no? 1859.、Okay. Pero o sea, en esa década de los 70 que, que, que, que se proliferaba, que, que la familia era numerosa, O sea, incluso a mí me tocó o sea, tías que este, hacían este, 12 hijos. Bueno, era, era muy sencillo mantenerlos. Ni siquiera 13. ¿no? Y ahora en los 80s, o sea, estamos viendo hasta el mismo Iphonavit te pone esos mecanismos de control mental. O sea, es una.、Pues、es un control de población, con ¿no? Dos es es más, un cuartito, n e s un control de población, porque ya somos un, muchos. Un, un, y... un hijo y. O sea, dos hijos, más que nada. Entonces, si lo vamos entendiendo de esa manera, hay que ver este, de, de, de, de, de, de, de, qué, de qué forma el matrimonio. Se, se pone en esa, en esa legalidad, o sea, en esa parte institucional. Ok. Pero también entenderlo, o sea, en estas sociedades posmodernas, qué tan ilusorio es también. Claro. O sea, es una conjetura, ¿no? O sea, como para. ver,、debate. Philly, éntrale allá al toro, porque. Pa Pablo Freire decía. Pablo Freire planteaba que la, la educación como práctica de la libertad, yo diría la responsabilidad como práctica de la libertad para estos momentos. Y, este, y, y, y la institución esta familiar nuclear de, que, que planteaban los reformistas este, es、eh, vigente aún porque la gran, la gran mayoría de las personas、eh, llegan a la, tienen una pareja、eh, y para siempre. ¿no? Eh, también habrá, habrá que ver que las, la naturaleza, como decías tú. Eh, no, capo, la, la, el... la, la, natura la naturaleza humana no, no, no, no, no preserva el amor eterno, ¿no? No, claro que no. Y entonces、eh, hay, una, hay una adaptación a las nuevas condiciones después de la pasión, ¿no? Sí, claro. Y entonces la familia se tendrá que constituir por intereses, intereses, y los intereses son las responsabilidades, y las responsabilidades son los hijos. Sí, y se sí, mantienen sí, las sí. parejas por la responsabilidad que se, se tienen, sí, sí, y、bueno. ya no por el amor, ¿no? El amor, decía Bukowski, es un perro infernal, ¿no? Entonces, este, yo creo que habrá que, que pensarlo. Bueno, desde en el, que en el 58, 59, eran otras condiciones que incluso antes de que Melchor Ocampo las planteara, estaban dadas de facto. Las parejas así vivían, es ¿no? Correcto, es t e con un machismo que aún es vigente, ¿no? Y, y, este, y, y hoy la regulación debiera ser distinta. Por eso es distinta, ¿no? Porque ya hay matrimonios de, de, de entre hombres y entre mujeres y una no, gran y, variedad y, de, de, de. Y la mujer también ya no, ya no permite tan fácil que el hombre sea muy machito porque le da un patín y lo manda a volar, r Bueno, las mujeres siempre han estado、porque、locas. Más bueno, sí, y, este, no. y nomás que ahora tienen. Pero ahora, <risa> pero, pero ahora son más preparadas. No, pero ahora. más educación. No, y además, tienen y... una forma de sustento no, y... que antes no tenían. Y tienen una influencia feminista. deformada, ¿no? Este feminismo aparece en los 60s, 70s, 70's y, y hay una transformación a partir del, del h i p i s m o ¿no? La sociedad sí se transformó. Nosotros somos hijos socialmente de ese, de ese fenómeno que se dio, que también transforma a la familia, ¿no? Las pues, comunidades,、eh, etc.、Eh, somos hijos de la chingada. No, sea, no, no, la no, la... no, pero. pero no, bueno, lo, eso... lo que sucedió es que sí se, se transformó、ah, no, claro, el, el concepto la, y hoy idea, se está transformando ¿no? el modelo. Ora, y, y, y este. Y, y el modelo de los, del siglo XIX es muy distinto sí, al、claro. modelo del, del, del siglo XXI, bueno, ¿no?、Pues、eso, eso está claro. Y claro, ¿no? que, pero sí debemos、no、de dejar de, de, de vista que esto, lo que dije hace un rato, no es porque lo que diga sea la verdad, es el inicio, la génesis, para hablar así como intelectual, que no lo soy. Es este, la génesis de la modernidad en México. Pero ya no somos modernos, somos posmodernos y jodidos, porque estamos igual que en el siglo XIX, a, a alrededor, ya de, lo mencionó, alrededor de un montón de poderes, ¿no? de poderes correcto, fácticos. Ya no somos una sociedad, sino ya somos un mercado. Ya no somos ciudadanos, sino somos consumidores. ¿Sí, Entonces,、sonar? tendremos que ver ahora esa condición de la conservación. De la conservación de la humanidad. Y la conservación de la humanidad son los hijos, por eso decía la responsabilidad como práctica de la libertad, ¿no? Y no solamente la educación. Órale, a ver, Maestro César, se está poniendo chido aquí la onda. A ver si logro dar a entender、eh, el concepto de la responsabilidad a través de lo que nos decía la epístola de Melchor Ocampo. Eh. Hace tiempo me llamaba mucho la atención leyendo Reyes en la Biblia, cuando Salomón,、eh, o el, más bien el rey David está a punto postrado ya para morir. Este es el primer madruguete político de la historia. Cuando el y, y hermano tiene, de Salomón. Tiene que venir de los j u d í o s <risa> Cuando el hermano de Salomón. No me recuerda el nombre. Este. Como. Yo tengo un primo que su hermano se llama Leonardo e l Salomón.、Ah, no. Vamos a ponerle l primo. El hermano Salomón le hace madruguete. Como él era el hijo directo de, de, de, de David. David. Es e l que legalmente le tocaba.、Okay. Pero David Pues había tenido su que ver con Betsabe. Y de ahí nació. Betsabe era mujer de su general. De, de uno de sus generales, el más fiel. Y nace Salomón de esa de esa. Pero es otra historia para no perderme. Y le hace el primer madruguete. Entonces Betsabe va con Salomón y le dice: Tú dijiste que iba a ser nuestro hijo. Salo,、eh, David se da cuenta del madruguete y hace todo lo necesario para ungir a Salomón y darle todo el. el para que también salga campaña. Que resultó ser un sabio, o Salomón? ¿sí? Uh, bueno, entre, habría que. Eso ya es o t r a Otra historia. A lo que voy es que a mí me impresionó. Cuando lo unge David a Salomón, le da las instrucciones de lo que tiene que hacer un rey. Y le dice dos, dos cosas. Ok, de aquí en adelante, sé hombre y cumple con tu palabra. Órale.、Oh, son las instrucciones que le da. Así de sencillo sería、uh -huh. si tomáramos esas, esas, esas es instrucciones. Correcto, es, cor es correcto, es correcto. Actuáramos como hombres y cumpliéramos con nuestra palabra. Nos evitaríamos de tantos consejos, de tantas. Este, de tantas broncas, morales, sí, claro, claro. De tantas claro. situaciones. Porque yo recuerdo mucho nuestra generación, la, por ejemplo, la de mi padre, donde no era necesario que firmaran un documento. Así es. Sencillamente, si se comprometían, cumplían. Es correcto. Y, y a, a, él decía mi palabra, se decía mi palabra, vale más que cualquier cosa. Y cumplían y se seguían las, las reglas. Si uno, a través de esos compromisos éticos, morales, se limitara a ellos, no, no sería tan difícil. Pero de, definitivamente,、eh, pues, ¿cuán pues difícil es? Eh, eh, ahí es, era nada más puntualizar. Ese tipo de, de lo de la epístola de Melchor Ocampo, pues se limitaría a que fuéramos hombres, cumpliéramos con nuestros. Ah, no, perdón, sé hombre, cumple con tus deberes. Sí, claro. Esa fue su, la, la instrucción que le dio David a Salomón. Y a partir de ahí se viene otra historia muy grande en la cuestión de. Y esto, al final de cuentas, era la finalidad de Don Melchor, ¿no? O sea, no seas gacho. Si ya la naturaleza te dio esa encomienda de que tengas hijos, pues fórmalos, edúcalos、eh, y, y, y trata de también que tu pareja se eduque y no, no tenga la tutela masculina, ¿no? Es decir, en ese tiempo la mujer no, no trabajaba más que las campesinas, pero tenían las labores del campo de los hijos, pero no recibían un numerario. Ellas no traían lana. Estaban bajo la tutela de. De, del marido, porque él era el que tenía lana. Fíjate, hasta el siglo. casi hasta el siglo XX, el, la, la, la mujer no era propia de administrar herencias de acuerdo a la ley. ¿Por qué? Porque se suponía que ellas no sabían cómo hacerlo. Y qué disparate es eso, ahorita, ya viéndolo desde nuestro presente, decir, oye, espérame, pues si es su lana. Pues déjala que ella administre su lana, ¿eh? Pero nada más en la cuestión de que no trabajaba. Actualmente, en estos momentos de. No, pero decir traba, trabajo re, re, pues, remunerado, ¿eh? Porque, porque, porque las mujeres trabajan, ya lo sabemos. Era, era tener, ahora yo me doy cuenta porque yo soy el que lleva los pantalones en la casa. ó r a Pero también los lava y los plancha. Entonces, <risa> este, <risa> se、decir? da uno cuenta de, de lo que. Perfecto. No el puede trabajo, haber perfección, ¿no? maestro. Tresor, trabajo, porque, perfección no puede haber entonces, en esta este, vida. Ahora que, que las situaciones son así de, de separadas, y comentarle que una vez me tocó asistir a un matrimonio donde era jueza, ya, era la juez. Órale.、Eh, pues para decirlo bien, se negó a leer la epístola de Miguel. La pinche p i s t o l a La epístola de Miguel. De pues mi sí, porque、campo. se sintió que se era.、Negó. Ella como. Buena embrista, no yo no digo feminista, feminista, embrista, dijo que no le iba a leer, iba a dar una, unos comentarios, y ella era del de, de, de grupo de mujeres que ya no quiere n que haya seminarios, sino que haya ovularios. Órale. Sí, sí, sí. Bueno, precisamente es la otra parte que tenemos aquí, porque nos dice que sin duda no podemos jugar la pistola con ojos contemporáneos, ¿sí? De hecho, don Merchual fue un liberal、eh, representativo de su época. Y además resultaría anacrónico criticar cómo se veía el matrimonio y el papel de los cónyuges en las albores del siglo XIX. Pero habiendo dicho esto, ¿qué tenía que hacer la pístola a finales del siglo XX? Lo que usted está diciendo, ¿no? Al parecer, cada vez más gente comenzaba a molestarse con este asunto. Y sobre todo, yo me imagino que las mujeres que se sentían señaladas. v e r d d a Sobre todo cuando era juez. No, y, y, los, ajustes, y consorte, ¿no? los ajustes de la norma, ya legalmente, son posteriores al fenómeno histórico, siempre. Es correcto. Y esa es la r a z ó n desde que、correcto. hasta hace no mucho. Eh, había que、eh, nombrar esta epístola y no solamente eso, sino, trae, sino este, darle h a s también t a un, un protocolo al respecto. ¿no? Sí, claro, claro.、Pero、hoy somos otra sociedad,、ah, desde claro, hace claro. mucho somos otra sociedad.、Eh, entonces, la norma siempre l a norma cuando llega es que ya es anacrónica a la anterior. Pero eso, pero esta prevaleció 100 años. No más. Yo creo que más, pero para decirlo nada más así a, a, a, al Garete, s más de 100 años. Sí. ¿sí? Y no fue culpa de Don Melchor, ni, ni, ni fue culpa de los liberales de ese tiempo, ni mucho menos. Ellos lo hicieron para su tiempo. Que la sociedad mexicana lo siguió practicando, bueno. Y a lo mejor la juez que me menciona, con todo el derecho, dice: No, yo no tengo por qué leer esto. Porque eso ocurrió allá, hace muchos años. Ahorita esto ya es anacrónico. Ok. Para fortuna de todos los que se quejaron todo este tiempo, fue hasta el periodo suscitado entre 2006 y 2007 que se aprobaron puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados y Senadores para ordenar la suspensión de la pinche pistola, esta, durante la celebración del matrimonio civil. ¿Sale? O sea, atendiendo el reclamo de la sociedad, que tú bien lo mencionaste, f dijeron, oye, a ver, vamos a legislar sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ni siquiera en el Poder Judicial lo ven bien. Mucho menos este. Imagínate que te das cuenta que le estás diciendo a, a, a la esposa que tú vas a ser la criada de este güey, y v Que está ahí a un lado tuyo porque él tiene el billete y él tiene. Pero eso sí, te va a llevar con toda la sutileza y te va a tratar muy bien, ¿verdad? O sea, espérame, o sea, haz de cuenta que le estás diciendo、eh, muy elegantemente que la mujer va a ser sirviente desde que se casó porque tiene que atender al marido. v a Y como bien dijo el maestro César, bueno, pues yo llevo los pantalones, pero también los plancho. ¿verdad? ¿Qué v ocur a ocurrió en México todos estos años, maestro? En mi concepto, México siguió siendo un país machista provocado precisamente por una mujer. Que era nuestra mamá, va. Sírvele a tu hermano de comer. Va. Y un día dijo mi hermana: Bueno, pues que no tiene brazos este cabrón, que, que se sirva a él o qué onda. Que no lave los trastes l h Sí. Entonces, la, la, la, la mamá también fue, fue precursora de eso involuntariamente, vamos a decirlo así. Por condescender, por lo que. Porque así fue por, educada. Por, por, por eso, por llevar la fiesta en paz, vamos a decirlo de otra、yo、manera. creo que así fue educada. ¿verdad? Por eso. Y eso es llevar la fiesta en paz. Porque si no, voy a tener problemas con el hijo y el este y el otro. Y dice: Bueno, pues, ay, ¿qué te haces? Plánchale la camisa a tu hermano, ¿va? Y el hermano creció. Pues claro. Y nunca este, aprendió a planchar una camisa, a a Imagínate que、eh, yo tenía amigos cuando yo tenía, no sé, 18 o 17 años de edad. No se sabían anudar la corbata. ¿verdad? O sea, cabrón, pues. Eh, eh, y, ¿Y entonces quién te hace las cosas? No, pues si está mi hermana o si está mi mamá.、Boludo. A ver, cabrón, ven, mira, e s o se no hace no así. Que hace ¿Sí? Amigos ¿Qué? que no sabían cocinar, o no sabían. Digo, y no, y, no, y no porque yo sea muy doméstico ni nada, pero las condiciones de mi trabajo a mí me obligaron y mi, ma... y mi madre me obligó también. De cierta manera,、eh, muy sutil. A ver, hijo, vente. Mira, los t r a s t o s así, la ropa así, el este así, ¿no? Y, y, y ¿no? y no todos los mexicanos tuvimos esa, esa, esa forma. No, en mi casa había sirvientas y de todas maneras me pusieron a lavar el baño. Yo también tuve sirvientas. Y, y, y, bueno, y, no y, yo, y, mis padres. Y, y este, pero me obligaban a lavar el baño también. Pero、eh, cuando este, no estaba la sirvienta, no, estaba no, casada, m e v o l í a la me, cabeza la chingada, yo pues, yo pues tenía que entrarle yo. Tenía que hacer las camisas. Claro. O sea, también o sea, pudiera t e n e s Y, y, y una pregunta: ¿no, ¿no te pasó nada? ¿De o sea, a qué? Por, de, no sé, pues, este, se, no se te cayeron los pantalones o algo no, así. No, actualmente yo me levanto muy temprano, a las 7 de la mañana. No me refiero a los. No sé, te quito l o macho trastes, con eso. Lavo trastes y me、también. duermo lavando trastes porque atiendo a mis hijas. Yo también lo、porque、hago así. Pertenezco, pertenezco, sí, pertenezco a una generación que fuimos educados de otra manera, pero también tenemos que estar a, de acuerdo a claro, las condiciones actuales n o、claro. ¿no? y tu condición personal. c l a r o yo lo que quería decir es que no todo mundo. Fue este,、no. educado así, con esa condición no, no, no. de que el hombre es este, el, el rey y la mujer la sirvienta. No, También, no es que no, este, hay hay, hay, hay, no, en, no hay una regla genética. No hay una regla g e n e r a l En las generaciones, incluso del siglo XIX, hay gente, mujeres destacadas en todos los ámbitos, n o en la sí, ciencia. Sí, sí. En Afortunadamente, arte, ¿no? sí. Afortunadamente, ya tenemos. Este, Eh, mujeres con, con capacidades muy, de, de muy alto nivel, o sea,、sí. eh, llámale tú arquitectura, llámale tú este, o sea, cualquier profesión, ¿sí? sí. legisladoras que también son brillantes, o sea, sí, sí.、Eh, cuántas pre、eh, presidentas habrá en el mundo, no lo sé, pero también hay. Y también hay mujeres en la, en la política y son destacadas.、Claro. En ese momento no. En ese momento de, de, de, de nuestra historia, no. Esto habla de una evolución, ¿no? Sí, y, tal, y tal creo vez que. A v e z e n México no habría muchas, pero sí había mujeres, ¿no? No, siempre han existido. Lamentablemente nunca las hemos podido exterminar. O sea, siempre h a ha b i d o mujeres destacadas. Ah, destacadas. s、sí, siempre ha habido. No, no, no son ajenas a la inteligencia. Si, no, no, no. Y, no, no, y, no y yo este, no quise yo decir decía, eso.、No、quería decir así como que las sirvientes. Pero yo tenía una nana. Y ella me ponía a hervir la leche y me enseñó un montón de cosas. Es decir, también la sí, educación、hombre. tiene que ver、claro. con, con, con, con otras concepciones, no como las que d i g a m o se s plantea en términos generales. ¿no? Bueno, vámonos、claro. a este asunto porque luego le vamos a, entrar, le va a dar entrada a, a Axel con su revista. Ahorita lo hacemos, Axel. Nomás ya para concluir el tema, este, nos dice que el 7 de julio de ese año Juárez publica su programa de gobierno con relación a las leyes de reforma. Es decir, se van a emitir l o s leyes de reforma y yo, como presidente constitucional, que en ese momento lo era, aunque había otro presidente que tenía otras este, formas y tenía otra legalidad o legitimidad, él dice: Bueno, pues si vamos a perder la guerra, pues tengo que hacer mi. Es, ahora sí que exposición de motivos, el por qué y cómo va a ser el gobierno a partir de ese momento, ¿no? Entonces, eh, eh, Juárez este, publica su programa de gobierno y en punto uno dice. El cumplimiento del libre derecho de tránsito, que en ese momento no existía. Todos sabemos que había alcabala, se había garitas a la entrada del. Ok, eso ya no iba a existir. Algo importante, la libertad de imprenta.、Oh, sí. Porque no había. No podías publicar, publicar cualquier cosa como lo haces tú ahora, ¿no? Porque eras o perseguido o acallado. Órale.、Este、otro punto, el fomento de la minería y comercio exterior. Órale. El pago consecuente de la deuda externa, que era un problema gravísimo al que se tuvo que enfrentar Juárez inmediatamente posterior a la guerra de reforma, que es la intervención francesa.、Uh -huh. Órale, impulsar la obra pública contratando empresas privadas, porque antes este, todo estaba en manos de los militares y, y, y la obra pública pues, era del compadre del. Bueno, ahora lo hacen de otra manera,、no、<risa> pero la idea era mejorar, ¿no? Mejora del sistema penal y carcelario. Otro punto interesante, ¿no? Justa distribución de rentas entre los estados y el centro. Fíjate qué visión tenían ya estos cuates, ¿no? Si vamos a tener un federalismo, pues hay que repartir para que todos los estados se desarrollen y crezcan. Esa、pues、era, era la lucha entre conservadores y liberalistas. Esa era una de las partes. Así es. Eh, la capitalización de las pensiones, porque todos los militares ten,、eh, tenían su pensión, como eran los del INE, que ya tienen su pinche sí, pensión. Que、sí. en cuanto ya los, les den un patín,、sí. tienen una pensión millonaria, como los jueces. Y、sí. bueno, ya para qué les digo, no tiene caso. Este, este punto es bien importante, fíjate: la construcción de ferrocarriles que le adjudican los desinformados a Maximiliano de, de Habsburgo ya estaba en un, en un plan de gobierno. ¿Sí? Luego, el establecimiento del registro civil. Pero aquí estamos hablando de las leyes de reforma y de los panteones y la educación y las estadísticas que tú bien decías. Órale, el fomento de la inmigración. Este era un punto que nos llevó a perder los territorios del norte porque no se poblaron, porque no se permitía la entrada a México de personas que no fueran católicas. Entonces, esos terrenos estaban、eh, semipoblados y, pues, Estados Unidos con la mano en la cintura llegó y no los arrebató, y punto, va. Formación de una estadística de población. ¿Por qué? Porque si quiero hacer elecciones demócratas, pues tengo que tener una estadística, va. Órale. La puesta en circulación de los terrenos baldíos, que la iglesia tenía un tercio de la riqueza nacional en terrenos, órale. Y no producían nada. ¿eh? Bueno, el establecimiento, fíjate qué curioso este punto, desde, aquí, desde, ese, desde ese tiempo ya lo padecíamos, ¿no? El, el establecimiento de una buena policía de seguridad. ¿Por qué? Nos acordamos de la novela esa de los bandidos del Río Frío, ¿no? Tú salías a un camino a llevar tus mercancías y lo más seguro es que eras asaltado ahí a, a, a la mitad del camino y pelas. Como que estamos viviendo. ¿Igual? La mitad de lo mismo, ¿no? Sí. No cambió. Excepto el registro civil. Lo demás valió madre. <risa> bueno, no se ha podido. Pero la intención ya la había. No, ni los ferrocarriles. Ni los ferrocarriles. ¿Sí? Claro, sin embargo, no podemos condenar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. O sea, tenemos que darle a cada tiempo e e que darle n m o s cada a、eh, t、eh, su. No, su pero、lugar. es al revés. O sea, no es la ignorancia, es la sabiduría del pasado con las chingaderas del presente. ¿no? Sin duda, muchas de las cosas. En, en el, con el a n o del tiempo no se han, no, no se han logrado algunos.、No、yo, yo, de lo que leíste, solamente veo que bien logrado es el registro civil y lo demás sigue de la chingada.、Eh, una. La libertad de imprenta sí se logró. Sí. No, la libertad de imprenta. Bueno, tú quieres hacer ahora. Este... A ver, pasen el micrófono. A afinar, la porque libertad porque de imprenta nadie, se nadie puede traducir a la、bien. libertad de prensa. Por、es、ejemplo,、correcto. ahora las mujeres, sobre todo, y los periodistas mujeres, o las periodistas mujeres, son perseguidas, asesinadas, ¿no? O sea, ¿cuál libertad de prensa? No, aquí no hay libertad de prensa. Aquí hay una opinión sesgada, nada más. Porque, bueno, este. Gobierno, tal vez no te vaya a perseguir, es claro, yo creo que no te va a perseguir por estar en contra de él. Los demás, sí, hasta hace unos años, sí. Si tú, si tú planteabas una transformación del Estado o la justicia de los asesinatos, de los secuestros、eh, no, es que, y la ver, justicia ver, de los ver, propios políticos, ver, cabrones, m a t o perfectamente. ¿Seguimos igual o peor? A ver, a ver, a ver、eh, creo, eh, Lo entiendo perfectamente. La libertad pero, de prensa no es así. Bueno, eh, eh, ¿me permites hablar, por favor? Esto ocurrió en el siglo XIX. Luego vino una intervención francesa, que fue otra guerra, y luego viene la, viene la Revolución Mexicana, que casi nos llevó otros 20 años, que se mataron a balazos. Ay,、no, el p o r f i r i a t o Por es eso, pues, es de lo que estoy hablando. Entonces, la intención la había. Ellos, no, ellos la, la, la instituyeron, y después hubo quien llegó y los quitó, por la, por la vía de las armas. ¿Por qué? Por lo que tú estás mencionando, por los intereses. Entonces, en el tiempo de Porfirio Díaz, pues no había ni el periodismo, porque sabes q u e llegaban y te sacaban y puni, pelas y p a z s í Y así nos podemos venir hasta tiempos casi. Hasta hoy. Hasta lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Porque sabemos perfectamente lo que hicieron los priistas en sus, en sus gestiones y, y sabemos de las persecuciones y. Y todas las revistas que terminaron, eso ya lo sabemos. Pero bueno, a ver, vamos retomando aquí el tema para darle entrada. Axel dice: El 12 de julio, el presidente Juárez rubrica la primera de las leyes de reforma con el epígrafe Dios y libertad. No eran ateos los liberales, todos eran creyentes excepto dos. Bueno, ¿qué es la nacionalización de los bienes eclesiásticos? La última de estas en diciembre de 1860, que es el desideratón de los liberales desde tiempos de Mora y Gómez Faría. Siempre se vea. El querido la libertad de cultos, y hasta ese momento llegó a México la libertad de cultos. Entonces, imagínate un estado confesional completamente que tuviera una, una libertad de, de prensa, de imprenta, pues es impensable. No existía eso. Entonces, estas leyes reformaron una sociedad, a final de cuentas, ¿no? Sí, sí, Hicieron lo、perfecto. que pudieron, lo que buenamente pudieron, hasta donde les alcanzó. Porque después, ya lo mencioné, viene de otras guerras. Este, Juárez muere, los liberales este, terminan en, en el destierro, y otra vez nos llega la dictadura con Porfirio Díaz, que fueron 30 años, más de 30 años. 34. b u e n ni siquiera 35. A ver, voy a hacer una pausa porque quiero comentarles: aquí está Axel, que nos trae una revista que se llama Avancemos. Órale. ¿Y esta revista qué onda? A ver, a ver, p l a t í c a n o s Bueno, pues es que esta revista nace a partir de la, la crítica social ¿no? que siempre se lleva a cabo. Que siempre es actual. Y que, pues, le damos、sí、es. esa enjundia, ¿no? De, de, de, de crear、sí. criterio. Y por eso nace esta revista, que ya esa es la número tres. Órale. La sacamos realmente cuando hay capital. Porque、cuando muy, hay el recurso, vamos. Es muy difícil este, sostener en estos tiempos una revista、sí. y más cuando es independiente. Y antes que todo, pues este, anteponer que Pues yo no creo en la muerte de, de, de, de las revistas. ¿eh? Realmente, ya hoy en día todos creen que, que ya no es este, necesario hacer este tipo de formatos. No, es, es, importante, es importante. Ya todo está en Internet. Bueno, así me pasó una vez en Eliteso que fui a promover una revista anterior. Y entonces, este, pues la verdad, p、pues, u era s e así como una onda de neo hippie o un tipo hipster. Y pues me dijo que, pues no, que pues para qué maltratamos a árboles y que pues, o sea, me echó todo un choro <risa> ecológico. Sí,、hombre. Y pues hasta me sentí así como, pues, este, ultrajado. Dije, bueno, e s、pues, O agredido, entonces, pues. Estamos ya fuera de contexto, ¿ok? Pero finalmente soy combativo y el equipo en el cual trabajamos también damos ese énfasis, o sea. Este tipo de revistas son como para, como, como, como un mecanismo de defensa social, como,、okay. como la misma literatura lo es, ¿no? O sea, de aquel. este... Y una forma de expresión, ¿no? Una manera de, de, de expresarte. y... Lo, pues, lo, tu, tu sentir y tu ver、eh, del estado de las lo, cosas, ¿no? Y dar las ideas. Y, y en este número lo, lo, lo que hicimos este fue lo del tema que, que sucedió entre el 2020 y, y hasta todavía hasta hoy, a a s t h ¿no? Que... Toda esa fantasmagoría de lo que fue el COVID-19. Ah, órale. No, entonces, sí, me la voy a c h u t a r Entonces, entonces ese, ese es el dosier. Personas jóvenes escribiendo sus ideas y bueno, pues habrá que darle una revisada por ahí, ¿no? Sí, y de hecho, pues la revista, este, pues aquí en la librería de Sergio Fong, dejarle unas así para quienes este, quieran acercarse y conocerla, pues de r m aquí n o a e s t á Y en la librería, que es la que está muy céntrica, que es la, la, la, la librería de Don Cervantes. Que está en la de Juárez, casi esquina con la de este, Enrique González Martínez, que es pues, muy conocida por c e r v a n t e Pero hay ¿sí? que decir con la calle de Juárez, ¿eh? porque la de Juárez、ah, yo, se oye medio. De, de, de, de Juárez, sí, imagínate que te digan:、eh, Yo te vi sentado en la de Juárez, oye cabrón, espérate. O sea, <risa>、sí. no, o sea eso no existe. ¿Sale? Bueno, sí, pues ese es el propósito. ¿verdad? Muy bien. De, de, de crear conciencia crítica. Es correcto. Y objetivamente es una ardua labor. O sea, Debe que, ser. Que, Mucho que, trabajo que, implica. Que, ¿no? el, el académico, el antropólogo, el filósofo. Sí, es correcto. El investigador. Este, pues, pues, pues dar cultura. ¿no? A, Un buen esfuerzo, o A la ¿no? población. Un buen esfuerzo cultural, ¿no? Eso data, sí. Órale, pues miren, les tengo una mala noticia. El tiempo ya se nos ha agotado.、Sí. Y quisiera. ¿Se agota el tiempo? Sí, hombre. Se <risa> también se cansa. <risa> el tiempo líquido.、Bro. También se cansa. Este, y quisiera escuchar su. Ahora sí que su opinión. Era mi esposa, como que la vibra le llegó también. Ahorita le contesto. Este, quisiera oír su opinión, pues, una opinión final. A ver, Sergio, tú te topó la bola negra. q u é onda? ¿Cómo viste el programa? ¿Qué onda? ¿Qué no, comentarios no. tendrás? Primero agradezco la. La no, invitación al, al mismo. Al y la verdad es que muy interesante el poder recordar nuevamente esta epístola, que algunos la vivimos. En mi caso, muy específico,、eh, quizás diferencia contigo, yo、eh, quería a sí casarme primero por la iglesia y ya después darle la formalidad por el civil. De hecho,、eh, así fue. Pero. Por supuesto que para mí está muy ligada una con la otra. Entonces. El, el orden de los factores no altera el producto. ¿no? Sin duda. Sin embargo,、eh, tenemos que、eh, ver y reconocer esa esa parte de que en esos años se necesitaba un, un orden y se tuvo. m u c h a s gracias. No, gracias、invitación. a ti, Sergio. A ver, Fili, un comentario final, por favor. Pues que la iglesia chingue a su madre. ¡No! ¡No! Que b u s、pues, no. q u ver la onda. Sí, gracias. Oye, me, va, me van a censurar. ¿Sabes q u e Ese programa ya no va a salir al aire. Maestro César, fuera tan amable de darnos una opinión final. Claro que sí.、Eh, sorprender, sorprendido nuevamente al ver la capacidad de una persona de una baja estatura, de, una, de unos orígenes tan, tan precarios, tan. Tan escasos y de un espíritu tan grande para crear el primer intento de, sí, una,、claro. sociedad, de una sociedad eh, eh,、pues、más justa a través de, de los puntos que al final vimos y de recordar que la epístola de, de Melchor Ocampo en su momento tenía su, su, su misión, sí,、claro. tenía. Su obligación, su deber de tratar de hacer entenderle a la sociedad la importancia de un contrato matrimonial, de un contrato civil, sí, sí es que, te, que tenía la responsabilidad de ambas partes. Y de alguna manera, actualmente, pues las, las las tareas ya no son ya no corresponden a la actualidad, pero que en ese momento se trataba de, de darle un orden. Y, una forma y, y un orden. Y una forma y un orden. Entonces,、eh, manteniéndolo en ese contexto, pues cumplió. cumplió su, a final de sí, cuentas, ¿no? Por más de 100 años. Y a, a final de cuentas, la importancia fue eso: la creación de, de, de, de crear que la sociedad civil se haga responsable de sus, de sus compromisos. Sí, o sea, era un equilibrio, una manera de equilibrar la balanza. Entonces,、eh, muy, muy este. Yo sí manifiesto mi respeto a las instituciones religiosas. No como otros. Bueno, <risa>、eh, no, fue no, no okay,、eh, participaré o no tendré algunas ideas o no, con, no compartiré algunas sí, ideas,、claro. pero. Su función la han, la han cumplido y en su momento. Podrás no tener razón. Yo recuerdo, pero... yo recuerdo mi infancia en esos cuentos de las doctrinas, eran fabulosos. <risa> escuchar todas esas historias、Órale. en, en las la doctrinales. Axel, por ¿Bien? favor,、sí. un último comentario. A ver. Sí, no, solamente pues argumentar también lo que, la validez de todos los que estamos aquí presentes.、Órale. O sea, el, el, el código ético ¿verdad? que aquí transmite Melchor Ocampo. Este, esa consistencia, ¿verdad? sobre todo o sea, esa trascendencia que en el cual pues, moldea a, a la sociedad de su época, ¿verdad? O sea, cosas utilitarias que todavía ciertamente son este, asequibles, u otras incluso que todavía, todavía están vigentes. ¿no? Hay, hay algunas que todavía están vigentes, otras que tal vez ya se perdieron con los tiempos y las formas y las conductas de las personas, ¿Sí? Sí, pero que en ese momento. Tendría alguien que decírselo, ¿no? Claro. No, no debemos de juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente. Así es. Sí, ¿Es、pues、así? entonces me, me, me recuerda también un, un, un libro que por ahí bien que se me hizo r a r o de Juan José Arriola, que algo así sobre la educación, y precisamente habla de esas cuestiones: o sea, de cómo el ser humano se debe de cultivar, cómo debe e de d moldearse. Y cómo debe actuar n ¿no? o sea, en, su, en, su, en, su, en su entorno en p、pues. y en su época. Sí, claro. Mira, precisamente entonces, este tipo de textos p u e son b u e n s o útiles, n o finalmente. Aunque y, sea a distancia. pues. Y en la manera como lo proyectamos a h o r i t a a debate, n o O sea, de cómo este, le fuiste cortando los hilos y u n o por una la propuesta, dándole así este, su criterio. ó r Eso me encantó. Pues muchas gracias, agradezco a todos. Creo que nos retiramos. Gracias. i nos haces favor de ponernos nuestra rolita o regresa al hotel de Adán para escucharlo, porque no lo pude ni oír. Y con eso nos vamos. v y a ir, si nos hace favor. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias. por invitarnos. Muchas gracias. En 15 días nos vemos. ¿Sale? Dale, Gracias. gracias.